Son las siete de la mañana, las seis en Canarias, en la cadena Ser Hoy por Hoy. Con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Madrid sí votará el próximo 4 de mayo. El Tribunal Superior de la Comunidad considera que el adelanto electoral de Díaz Ayuso llegó antes que las mociones de censura de la oposición. Así que ratifica la fecha y confirma el escenario al que ya se han entregado los partidos, la campaña electoral. En paralelo a esa campaña está la refriega entre el PP y Ciudadanos después de la ruptura en Madrid y en Murcia. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Ciudadanos acusa al PP de corrupción de comprar a sus dirigentes para que se vayan al PP. En el PP dan por hecho que más gente. Abandonará r i m a d a s que hoy, como les hemos contado aquí en la SER, va a anunciar que reorganiza la dirección de Ciudadanos para tratar de contener el incendio interno. A la espera del debate dentro del partido que se dará esta mañana en la ejecutiva, Ciudadanos dirige sus críticas hacia afuera contra el PP, con el que todavía gobierna en comunidades como Andalucía. ó s c a r García, buenos días. ¿Qué tal Ángel? Buenos días. Sí, en Ciudadanos hablan de una campaña sistematizada, pensada e implantada con el objetivo de romper la estructura organizativa del partido. Cargos Naranjas de Relevancia creen que, de hecho, en las próximas horas, se Irán produciéndose bajas de personas de Ciudadanos. Sabemos quiénes son, nos aseguran. Son como células durmientes esperando a dar el salto, dice otro responsable, sin atreverse a dar un nombre concreto. En la dirección creen que muchos de ellos llegarán al PP arrastrados por Franer h Bías, quien fuera hombre fuerte de Albert Rivera y al que consideran el organizador de esta trama en contacto con Teodoro García e g e a Ciudadanos ha denunciado además que personas del PP han estado enviando en las últimas horas un WhatsApp masivo a cargos de Ciudadanos para que se pasen de partido. En el PP, donde hablan de traición de Ciudadanos, mantienen la OPA los dirigentes de sus hasta ahora socios, Marela Rubio. Buenos días, el PP proseguía ayer sus llamadas a que Cargos Naranjas se integren en el PP. Ciudadanos pagará cara su traición y empezará a c e r r o en las elecciones en Madrid, decía ayer el vicesecretario territorial del PP, Antonio González Terol. El Partido Popular ni ha sido derrotado ni se ha quedado obsoleto. Esto era lo que pretendían socialistas y comunistas hacernos creer con la inestimable ayuda de sus amigos de Ciudadanos. Desde que... Nova añaden que tras h e r v í a s llegarán más exaltos cargos de ciudadanos al PP, porque el partido, dicen, ha entrado ya en un rápido proceso de descomposición que será un elemento esencial en la campaña de Isabel Díaz Ayuso. La ejecutiva de Ciudadanos y su disputa abierta con el PP será el gran asunto político de este lunes, en el que Sanidad confirmará la evolución de contagios de coronavirus que hemos tenido este fin de semana. Los infectados han bajado en casi todas las comunidades. En Baleares y Extremadura no se ha notificado ningún fallecido este domingo. Los contagios, en cambio, crecen. En Italia, también en Francia. Además de la política y de la pandemia, LASER les puede adelantar a esta hora una información muy destacada en la cultura. Si recuerdan, hace unos meses fue muy comentada ya la información que les ofrecimos aquí sobre las cartas, cartas eróticas que Benito Pérez Galdós escribió a Emilia Pardo Bazán. Contamos que en contra de lo que se pensaba, aquellas cartas no habían sido destruidas. Bueno, pues ahora LASER ha accedido al diario de los viajes secretos que la pareja hizo por Europa y también al borrador de una obra de teatro inédita. Hablamos de un valioso descubrimiento que Es tanto literario como histórico, y que nos puede explicar Marta González. No, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así、eh, es, hemos. Sí, Ángeles. No iba a decir, empecemos por el diario, ¿no? Esos viajes que Galdós y Pardo Bazán no contaron ni siquiera a sus allegados. Pues así es, hemos tenido acceso al diario, de cuya existencia no se tenía conocimiento hasta ahora. Lo escribió Galdós en 1888, durante los viajes por Europa que realizó en secreto con Emilia Pardo Bazán. Ninguno de los dos quería que se enterasen sus más íntimos. Este diario forma parte del archivo que compró un reputado librero de Almereria y antes de morir. Se lo cedió a su sobrina, Adelina Badiés Garrido. Este diario al que hemos tenido acceso es, en palabras del librero Guillermo Blázquez, que ya nos descubrió que sí existían aquellas cartas eróticas del Pazo de Meirás, una pieza importante. En cartas que ellos escriben ya, ya dicen、eh, comentarios, como sin que, sin que、no、lo conozcan nuestros amigos,、eh, haremos este viaje、eh, totalmente, totalmente anónimo. Es decir, que, que sí, el viaje es pensado y pensado para ellos dos, claro. El diario cuenta cómo empezaron aquel viaje en Liverpool, recorrieron el norte de Europa, pasaron por Francia, por Alemania, por Holanda. Es una pequeña agenda donde se anotan llegadas, entradas, salidas de hoteles, pero si estáis esperando que hablen de los pechos de la Pardo Bazán, Galdós, aquí se mordió el boli y fue mucho más contenido. Y además, Marta, hemos tenido acceso también a ¿no? una obra de teatro que Emilia Pardo Bazán nunca publicó y que le regaló a Galdós en compensación por una infidelidad. Pues sí, la autora de Los Pazos de Ulloa tuvo una infidelidad con Lázaro Galdiano durante un viaje que realizó a Barcelona. g a l d ó s se enteró por un tercero y, según esta investigadora, se quedó hecho polvo porque era cuando estaba más enamorado de ella. Según esta investigadora, tal vez por sentirse en deuda, Pardo Bazán le mandó el borrador del Sacrificio, una obra de teatro que ella nunca publicó. Al año siguiente, atención, él estrenó La Loca de la Casa, que se representó con mucho éxito en el Teatro de la Comedia en Madrid. Personajes, contexto y argumento son muy similares al borrador que le dio Pardo Bazán.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 Bueno, a Galdós la infidelidad parece que le resultó rentable. Y por cierto, que Pardo Bazán、eh, fue quien convenció también a Lázaro Galdiano para que se viniese a Madrid. Aquí en Madrid montó la revista La España Moderna y alrededor de esta revista también creó una editorial que publicó y tradujo a todos los grandes pensadores europeos del momento. Esto convirtió a España en un país de la Europa moderna. En un mes verán la luz, Ángels, ambos、uh -huh. documentos, porque se van a publicar en un libro. Pues de momento pueden consultar toda la información en cadenaser.com. Marta, gracias. Hasta ahora. Este lunes es 15 de marzo. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángel, muy buenos días. Y empieza la última semana de invierno. No me digas que es o n o a n i m a a cualquiera.、Vamos. Poco más de cinco días le quedan al invierno. La primavera entra el próximo sábado a las 10 y 37 minutos de la mañana. Y lo va a hacer bajo la influencia de una masa de aire frío que complicará el tiempo a partir del miércoles y del jueves. Hasta entonces nos esperan cielos despejados y temperaturas estables, incluso al alza las máximas, y lluvias arrinconadas en la costa cantábrica. Y con los días cada vez más largos. En un minuto más noticias.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 876-0909 o en tu punto de servicio en DESA más cercano. ¿Aumentan tus pulsaciones cuando piensas que tu reputación profesional no está a salvo en Internet? Confía en la experiencia de AMA para ejercer tu profesión. Con nuestro seguro de responsabilidad civil profesional dispondrás de protección de datos, vida digital profesional y gestión de acuerdos extrajudiciales. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91-343-4700. ¡Ah!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 7 y 8 minutos de la mañana, 6 y 8 en Canarias, un año del estado de alarma y un colectivo en primera línea contra el virus, el personal sanitario. En el caso de las enfermeras, ha supuesto un notable desgaste físico y emocional. 9 de cada 10 profesionales reconocen sentir estrés. Informa Teresa Rubio. La sensación de estar quemada roza al 70% de las profesionales encuestadas, 13 puntos más que en la última encuesta, y el estrés ha aumentado de un 78% a un 88%. El ver día a día a mis compañeras agotadas, angustiadas, Cansadas, derrotadas y la impotencia de no poder hacer nada para ayudarlas, porque yo también me encontraba en esa situación. Un 83% ha sufrido falta de apetito y un 92% alteraciones del sueño. No dormía cuando estaba de turno y después mis días libres me los pasaba durmiendo. Me acuerdo muchas veces de llorar en el coche, de plantearme si realmente valía la pena seguir siendo enfermera. Son los primeros resultados de una macro encuesta que el Sindicato de Enfermería SAT se ha realizado a más de 11. De mil enfermeras el mes pasado. Y este fin de semana tampoco ha faltado la irresponsabilidad de aquellos que se saltan las reglas para pasarlo bien. El Ayuntamiento de Linares, en Jaén, estudia la sanción que impondrá al dueño del local que reunió a más de 700 personas sin respetar las medidas de seguridad sanitarias. También habrá multa para los asistentes. En total, en todo el año que llevamos de pandemia, las fuerzas de seguridad han detenido a 1 2 mil personas por no cumplir las normas. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? 1 2 mil personas durante este año de pandemia detenidos por s a l t a Las restricciones impuestas durante los dos estados de alarma. El primer estado de alarma acabó con 9.100 personas detenidas. En Andalucía fueron detenidas más de 1.400 y durante el segundo estado de alarma se detuvo casi a 3.000. y En este caso, fue la Comunidad de Madrid la primera en la lista. En cuanto a las propuestas de sanción, se han hecho más de un millón, 1.400.000. El mayor número tuvo lugar durante la vigencia del primer estado de alarma y la comunidad con más propuestas fue Andalucía, seguida otras. r v é s de la comunidad de Madrid. En cuanto a la violencia de género, ha habido más de 200.000 actuaciones contra los autores materiales y además, entre Policía Nacional y Guardia Civil, se han hecho más de 300.000 actuaciones de protección a las víctimas. Sanidad nos dirá hoy si la incidencia del virus en España sigue a la baja, como parecen indicar los datos de las comunidades de las últimas horas, pero en Europa se teme ya una nueva ola de contagios. Han repuntado los casos en Francia, donde la ocupación de la SUCI supera el 80% o incluso llega al 95% en... En París y también Italia, que hoy endurece sus restricciones. Roma, Joan Solés. Solo un millón y medio de habitantes de la isla de Cerdeña, en zona blanca, evitan las restricciones porque en la isla se registra el menor número de contagios de Italia y posiblemente de las regiones de la Unión Europea. En zona roja, dos terceras partes del país, se suspenden las clases para siete millones de estudiantes. Cierran todos los establecimientos y servicios no esenciales. Están prohibidas incluso las visitas a parientes, pero se permiten los traslados a segundas residencias y los desplazamientos por razones de salud, trabajo. c o Necesidad con autocertificación para la policía. Todos a casa, será un poco dura. Todos a casa, será un poco duro, nos dice esta mujer de Roma, que vuelve hoy al teletrabajo. Las restricciones se revisarán semana tras semana, sin embargo, regirá el confinamiento domiciliario todos los festivos y sus vísperas durante la Semana Santa en todo el país. Yo te quiero mucho, papá. Pero como me toque la lotería, ya te puedes ir despidiendo, ¿eh? Que cojo y te compro una casita en el campo con su chimenea y su huerta para que puedas tener la jubilación con la que siempre has soñado. Aquí te vas a quedar. Anda, anda. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el de los demás. ¿Eh? Sorteo extraordinario del Día del Padre con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce. Sí, José. Y él me dijo: ponte una lavadora c o n autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas. Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual. Tú también puedes decir eso de: ten g o un amigo en Balay. Todos tenemos un amigo. ¿Ordenador, impresora, pantalla, teclado, servicio de asistencia técnica por solo 40 euros al mes? Sí. Gracias a HP Impulsa y su financiación puedes conseguir todo el equipamiento con el mejor sistema operativo para empresas Windows 10 Pro que tus empleados necesitan para teletrabajar. Sí, desde 40 euros al mes lleva tu oficina contigo con Windows 10 Pro y HP Impulsa. Hoy por hoy. Con Ángeles Barceló. Siete y doce minutos de la mañana, seis y d o c en e Canarias. Este lunes está marcado por los aniversarios. Se cumple también un año del comunicado que desató la crisis entre la Casa Real y Juan Carlos I. Un año del comunicado en el que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación por sus negocios en el extranjero. Informa María Manjabacas. Fue un comunicado sin precedentes que desencadenó el peor año de la institución monárquica. Tres folios con seis puntos en los que renuncia a la herencia de su padre y le quita el sueldo anual que hasta entonces. Será de casi 200.000 euros al año. Es entonces cuando se menciona a las dos fundaciones bajo sospecha, pero es la de Lucum la que llevaría el dinero a Corina, la que merece más aclaraciones y la que deja un interrogante. Un año antes de ese comunicado, el Rey subo por sus abogados que supuestamente era uno de los beneficiarios y lo primero que hace es informar a las autoridades competentes e ir al notario para dejar por escrito que no quiere nada de lo que le pueda corresponder. A él y a su hija, la princesa de Asturias. A partir de aquí, la pandemia le recluye al padre y al hijo en el mismo complejo, hasta que el emérito, por decisión de su hijo consensuada por el gobierno, se marcha fuera de España. La elección es suya, Abu Dhabi, donde sigue de momento sin planes de vuelta hasta que se clarifique su situación judicial. Y hoy tienen que prestar declaración ante los jueces dos pesos pesados de la política española de las últimas décadas. Uno es Ángela Cebes, citado como testigo en el juicio de la Caja B del PP. También está citado Juan Carlos Moniz. En su caso, como imputado en el llamado caso Neurona por presunta financiación irregular de su partido. Informa Pilar Velasco. Sí, la cita es a las once y media, como investigado por un ingreso de v e i n t e u r o s que Monedero recibió de Neurona en enero de dos m l a consultora que el juez Escalonilla investiga por presunta financiación irregular. Un informe policial de la pieza declarada secreta apuntaba que Monedero elaboró una factura falsa poco antes de que el partido contratara a Neurona en las elecciones de abril de dos m Se hizo un domingo después de que el banco pidiera justicia.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 Supremo los han paralizado porque no hay garantías para evitar que los menores se queden en la calle. Informa Alberto Pozas. Desde noviembre, el Supremo ha estudiado al menos cinco casos: familias con hijos, algunas también con ancianos, a su cargo y en situación de precariedad que ocupan de forma ilegal una vivienda pública de la comunidad. Y los jueces, según hemos sabido, han hecho lo mismo en los cinco casos: negarle la orden de entrada en las casas a la comunidad de Madrid y decirle a los jueces madrileños que no autoricen los desalojos sin comprobar que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha medidas suficientes para evitar. Evitar que los niños, por ejemplo, se queden en la calle. No vale con ordenárselo, dicen, hay que comprobar que lo hacen. Estos cinco no son los únicos casos que va a examinar el Supremo, hay más desahucios paralizados a la espera de un pronunciamiento de los jueces. Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la mutua.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 Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca. En la cadena Ser, hoy por hoy, con á n g e l s Barceló. 7 y 17 minutos de la mañana, 6 y 17 en Canarias. Este lunes también nos vamos a volcar aquí en l a s e r con otro aniversario, los 10 años de la guerra de Siria. El 15 de marzo de 2011 comenzaron las primeras revueltas contra Bashar al-Assad que desembocaron en el conflicto. En el abierto de este lunes estarán Nicolás Castellano y Álvaro Zamarreño, que han visitado el mayor campo de refugiados sirios del mundo. Y en Cadenaser.com, un reportaje sonoro especial de punto de fuga en tres capítulos: guerra, exilio y futuro, con el relato de Moussa Como hilo conductor, él es sirio, nació n d a r a la ciudad donde empezó todo. Toda la gente salía a la calle: niños, mujeres, mayores, jóvenes, toda la gente. Están diciendo que queremos libertad. Solo a, a la palabra de libertad mataron a la gente. El gobierno de, de Bashar al-Assad no quiere nadie contra ellos. Me duele mucho, es que he visto. Niños o muertan. Este es más difícil lo que vi en mi vida. Y diez años después, ¿en qué punto está la guerra? Corresponsal Uriol Andrés. Hubo un tiempo en que parecía que Bashar al-Assad podía ser derrocado. Hace menos de un lustro, el régimen apenas controlaba una quinta parte de Siria, pero con el apoyo de Rusia e Irán, hoy se puede decir que ha ganado el conflicto armado. Ha recuperado buena parte del territorio, sobre todo las principales ciudades y vías de transporte, y ha r r i n c o n a d o la oposición en la provincia de Idlib, donde se han impuesto los yihadistas y tutela Turquía. Además, confía en tomar por la vía de la negociación forzada al noreste. Bajo control kurdo, donde hay los principales yacimientos de petróleo. Un triunfo relativo colmado de crímenes de guerra y contra la humanidad, ataques incluso químicos contra objetivos civiles, desapariciones forzadas o desplazamientos masivos de personas. De hecho, la mitad de la población ha abandonado el territorio bajo su control. A Assad le queda un país arruinado con una inflación disparada y lastrado por las sanciones, en el que 8 de cada 10 ciudadanos v i v e bajo el umbral de la pobreza. La devastación es tal que ni Rusia ni Irán pueden a s u m La factura de la reconstrucción que podría llegar a 400 mil millones de dólares. Y además, Pablo. La violencia en Myanmar que deja ya más de 125 muertos desde el golpe de estado del 1 de febrero son datos de una organización para la asistencia de presos políticos que ha condenado la represión policial especialmente violenta en las últimas horas. ¡Feliz o s La Junta Militar ha cortado la conexión a Internet en los teléfonos móviles justo hoy, que están previstas nuevas marchas, coincidiendo con la declaración ante los tribunales de la líder Aung San Suu Kyi. Y menos armas. Ha caído el comercio mundial de armamento, según el balance que publica el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, un referente en el cálculo de la compra-venta de armas en el mundo. Siete y veinte de la mañana, seis y v e i 20 en Canarias. Hoy por hoy, Madrid. Laura Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días. Con frío a esta hora de la mañana, Cinco grados tenemos en la Gran Vía, aunque los termómetros van a subir a mediodía. Llegaremos a rozar los 20 grados en gran parte de la comunidad, con sol y cielos despejados. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avala la convocatoria de elecciones el próximo 4 de mayo, ha fijado la línea de salida para la pre-campaña electoral. De hecho, este mismo lunes, el PP de Madrid reúne a la Junta Directiva Regional y al Comité Ejecutivo Autonómico. Los populares están exultantes. Ana Camín, secretaria general. General del PP de Madrid. La justicia parece que le da la razón a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su convocatoria electoral. Y yo lo que le pido desde el Partido Popular de Madrid a la izquierda y a Ciudadanos es que asuman cuanto antes que vamos a las urnas. Y lo que va a ser lamentable es tener que ver cómo aquellos que han intentado dinamitar la convocatoria electoral vayan ahora a pedir el voto a los madrileños. Pero yo estoy convencida de que los madrileños, entre socialismo o libertad, elegirán libertad. Vox celebra también esta convocatoria adelantada con un sonoro aplauso de Rocío Monasterio en redes sociales. En la izquierda, PSOE, más Madrid y Unidas Podemos dicen estar preparados para dar la batalla. En Ciudadanos, la dirección va a organizar unas primarias express para elegir al candidato naranja en este momento tan difícil para la formación primarias a las que concurrirá Ignacio Guado y también repite el militante Juan Carlos Bermejo, que ya concurrió a las primarias de 2019. Militantes, hoy os anuncio. Que voy a presentar mi candidatura a las primarias de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y por ello os pido más que nunca vuestro apoyo. Solo falta un último escalón. La Mesa de la Asamblea decide este lunes si presenta recurso de casación ante el Supremo contra el fallo que avala la convocatoria electoral. A mí me parece bien, la verdad, porque l a vida de los pueblos y yo sé,、pues、también la gente tiene que vivir algo aquí. ...o sea es que... Muchas opciones, desde hacerte una ruta,、eh, hacer vida de pueblo. Eh, quedarte en tu cabaña, en el jardincito, ¿no? O sea, ha estado muy bien. Vamos a, a comer por ahí en un sitio vamos a pasar el día bien, muy a gusto. Es que es muy bonito. Pero hay mucha gente. Los turistas han vuelto a llenar este fin de semana. Los pueblos de la Sierra de Madrid, que todo apunta, van a seguir con el cartel de completo y de todo reservado durante las próximas semanas. Madrid va a aplicar el primer cierre perimetral a partir del miércoles. Cerrará la región en el puente de San José. Y también en Semana Santa acatará finalmente el acuerdo del Ministerio con las comunidades, aunque tiene previsto recurrir en los tribunales esta medida que sigue sin compartir. Este lunes solo hay una zona básica de salud, Morata de Tajunia, con restricciones de movilidad, aunque, como decimos, Madrid va a cerrar la región desde el miércoles. Lidia Pallo, buenos días. Lo hará entre el 17 y el 21 de marzo, coincidiendo con el puente de San José, y entre el 26 de marzo y el 9 de abril, por Semana Santa. No se podrá entrar ni salir, por tanto, de la comunidad, salvo por causas justificadas, aunque en realidad se publica en e l b o c á n para poder recurrir la sentencia. Su argumento es que la decisión no se tomó por unanimidad, a pesar de que fuera lo acordado entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas, excepto Madrid. Y por tanto, dicen no se le puede imponer. Ese resultado. Además, creen que la medida disparará los contagios al producirse desplazamientos de los madrileños a las zonas vacacionales de la comunidad que normalmente tienen baja población. Por otro lado, a partir de hoy solo habrá restricción a la movilidad en el municipio de Morata de Tajuña y se levantará en las 15 zonas básicas de salud que hasta ahora contaban con ellas, como San Sebastián de los Reyes o Collado Villalba. Son las 7 y 23. La red guía de Madrid. Patrocina Hora Punta. Vamos de nuevo a las carreteras de GT Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días, Laura. Inmersos ya en plena Hora Punta, con circulación muy congestionada, especialmente en la 42 entre Torrejón de la Calzada y Getace. También de entrada a Madrid hay circulación lenta. En la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Navalcarnero y Alcorcón y la 6 desde Majada Onda hasta El Plantío. En la M40 tengan especial cuidado entre Vallecas y Coslada en sentido a la autovía. De Barcelona y en la M50 en Villaviciosa Dodón hacia la A6. ¿Y en la capital cómo despierta hoy el tráfico? Pantalla, c h a r a l Cázar, buenos días. Buenos días, ¿qué tal Laura? Con, ya con tráfico de hora punta en el acceso de la A4 al nudo sur de M30, también entre los puentes de Vallecas y、eh, Ventas, dirección norte en ambas calzadas y en un principio en la entrada por la A42, ya entre la Avenida de los Poblados y Plaza Elíptica.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 Ya, móvil. Hay dos formas de que vendas tu coche. Una es gestión de venta, que lo dejas y te lo pagan si se vende. Y la otra es cobrarlo al momento. Esta es la forma preferida de Yamóvil: pagarte el coche en el acto. Yamóvil. l y a、ja, m、ja, ó、ja. v i l El futuro es volátil y exige profesionales a su altura. Afronta el reto transformando tu experiencia y potencial en EAE Business School, una de las mejores escuelas de negocios según el ranking de Bloomberg. Descubre nuestros m á s t e r s y MBAs y te acompañaremos al siguiente nivel. Más información en EAE.es. What's next for you? EAE, we make it happen. Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no, no ha contratado la luz a Factor Energía y no, no. ahorra un 12,5%. Manu, contratad todos la luz. Iras. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Iras. Factor Energía. ¿Lo veis? Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres. Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler 900-20-20-11. 900-20-20-11. Sabemos que apetece primavera, por eso en Norauto vienen ofertas como soles. Por eso llévate hasta 80 euros en carburante con neumáticos Michelin. Pide cita en Norauto.es. Y ahora consigue hasta 80 euros en carburante con neumáticos Michelin. Pide cita ahora en tu centro Norauto y en Norauto.es. Condiciones en Norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo. Te esperamos en más de 20 Finstral Studio en toda España. En persona o t r á m i t e videoconferencia. Finstral.com. barra estudio. Lo publica el diario.es. Lola Ortiz, alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, es la directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad. Cargó gastos irregulares que superan los 10.000 euros en la tarjeta de crédito que tiene como decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Una auditoría externa revela que pagó chiringuitos en la playa, muebles y cosas del hogar, incluso un videojuego con esa tarjeta. El Ayuntamiento se aparta y dice que es cosa de Ortiz y del colegio. Joan Jimeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. 1.100 euros en. chiringuitos de las playas de Cádiz o Almería, más de 600 euros en la tienda Mesón Dumont, 104 euros en Zara Home y más gastos en artículos de d e c a t h l o n o el corte inglés, como una PlayStation o un iPad, hasta llegar hasta los casi 11.000 euros. La auditoría resuelve que es un gasto irregular porque, además, en las fechas y lugares en los que se identifican, no existía actividad colegial que lo justificara. La cúpula del Colegio de Ingenieros conoce la situación y pidió hace una semana a Lola Ortiz, a través de una carta, que devolviera los gastos importantes que se deban a errores en el uso de esta tarjeta. Tarjeta. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid sostienen que este asunto, como decías, no es de su competencia y que es algo que debe resolver la decana con el Colegio de Ingenieros. Por cierto, que la decana Lola Ortiz asegura que no hay ilegalidad porque no hay ninguna normativa ni protocolo para el uso de la tarjeta. La comunidad de Madrid ha, se ha llevado varios reveses en el Tribunal Supremo en las últimas semanas por sus intentos de desahuciar a familias vulnerables que viven de forma ilegal en pisos públicos. Desde noviembre, el Supremo ha negado cinco permisos al Gobierno regional para desalojar a cinco familias porque antes dice que Que comprobar que ponen en marcha medidas efectivas para evitar que se queden en la calle. Alberto Pozas. En los últimos meses, el Supremo ha estudiado al menos cinco casos de cinco familias madrileñas, todas con el mismo perfil, en situación precaria, con niños menores en casa y una, por ejemplo, víctima de violencia machista, y todas enfrentándose a un intento de desahucio de la Comunidad de Madrid porque ocupan de forma ilegal un piso público. El Tribunal Supremo ha dictado al menos cinco sentencias, negando el permiso al Ejecutivo Regional a desalojar los pisos y le manda un mensaje a los juzgados madrileños: no pueden permitir el desalojo de este tipo de familias sin comprobar antes que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tomado. Medidas para evitar que los niños, por ejemplo, se queden en la calle. No vale competirlo, dice la sala, hay que comprobarlo antes de dar luz verde al desahucio. Alejandra Jacinto, plataforma de afectados por la hipoteca. Se pone de manifiesto la falta de previsión por parte de la administración pública e incluso la dejación de funciones que ha cometido durante todos estos años este organismo público. El Tribunal Supremo estudiará más casos como estos en las próximas semanas. Tenemos cinco grados ahora mismo en el centro de Madrid. Sigue, hoy por hoy, sigue la información aquí en la SER. Son las siete y media, las seis y media en Canarias. Hoy por hoy, con Ángeles b a r c o Iba a ser este un año tranquilo en lo político, sin elecciones, y de pronto todo saltó por los aires a partir de una moción en Murcia que va a traer elecciones en Madrid. Esta mañana les vamos a contar el impacto político que eso tiene y cómo los dos partidos, que todavía son socios en algunos puntos, p p y Ciudadanos, se lanzan las peores acusaciones, pero no todos son hoy noticias de rupturas y de enfados. Esta mañana les estamos contando en la SER dos documentos históricos para nuestra literatura. Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, no solo se cruzaron cartas fogosas, de eso ya hablamos en su momento, Tomaron nota en un diario de los viajes secretos que hicieron por Europa a finales del siglo XIX. Un viaje que no quisieron contar ni a sus amigos por Inglaterra, por Francia, Holanda o Alemania. Y hemos conocido también una obra de teatro inédita. Galdós se enteró de que Pardo Bazán le fue infiel y después de eso la escritora le mandó el borrador de una obra de teatro que nunca vio la luz. Se titulaba El Sacrificio. El caso es que un año después Galdós probó suerte en el teatro y los personajes, el contexto y el argumento de su obra p、pues、u eran s e similares al texto que le había mandado antes Pardo Bazán. Lo pueden consultar todo en Cadenas El. En fin, que la cultura nos permite esta mañana tomar un poco de aire ante la tensión política que va a traer la semana. Sea la cultura como esta del siglo XIX o como la que vamos a escuchar ahora, la del siglo XXI. Es Dua Lipa, que ha actuado esta noche en los Grammy, aunque la gran triunfadora ha sido Beyoncé. Es la primera mujer en la historia que llega. A conseguir 28 Grammys. I Can Breed, tema inspirado en las protestas raciales, se ha llevado el premio a mejor canción. Es lunes, es 15 de marzo. Y estos son los titulares con los que empieza la semana. Inés a r i m a d a reúne hoy a la Ejecutiva de Ciudadanos en el momento más delicado para su partido. Va a plantear cambios en la dirección para evitar nuevas fugas de dirigentes, como la de su secretario, s e c r e t a r i o de organización f r a n v í a s que se ha marchado al PP. La mesa de la Asamblea de Madrid se reúne esta mañana para decidir si recurre al Supremo para intentar frenar las elecciones convocadas por Isabel Díaz Ayuso. De momento, los jueces dan la razón a la presidenta, en la que prevalece su convocatoria a las mociones presentadas por la oposición. La incidencia del virus sigue bajando en España. Las proyecciones a ...se aseguran Que en los próximos días nos acercaremos a los 100 casos por cada 100.000 habitantes. En Francia están registrando un repunte de los contagios, también Italia, que afronta un nuevo encierro desde este lunes. Y hoy se cumplen 10 años de la guerra en Siria, 10 años de las revueltas que desembocaron en el conflicto, que deja ya alrededor de medio millón de muertos y 11 millones de desplazados. Y además, Pablo. La Guardia Urbana investiga el accidente que ha costado la vida al usuario de un patinete en Barcelona. Solo tenía 25 años. Barcelona, Bert Olivier, o、bon、día. buen día. El accidente se produjo el viernes sobre las 9 de la noche. La víctima quedó gravemente herida después de chocar contra un taxi en un cruce muy cerca del centro de Barcelona, en el barrio de la Champla. El servicio de emergencias médicas lo trasladó al hospital donde acabó muriendo por las graves heridas. Es la segunda víctima mortal por accidente de tráfico este año en Barcelona. No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Pelló hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y p o s v e n t a del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en Pelló.es. El País abre la convocatoria para la nueva edición de los Premios Ortega y Gasset, los premios más prestigiosos del periodismo en español. Consulta toda la información en premiosortega y Gasset.com. El País. ¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón n ú m e r o uno en ventas. Precio, calidad. Un experto ahorrador se fija en todo. Por eso recomienda marca Carrefour, porque hemos bajado el precio a más de mil productos y seguimos b a j á n d o l o s Como al pack de 12 yogures desnatados 0% con frutas Carrefour, a solo 1,99€ hasta el 23 de marzo. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor. Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct.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 Uy, páramo, qué madrugador. Claro, un poquito. Me han echado. No, para hablar de economía circular. No sé si sabes lo que es. Mira, es una, un concepto que parece complejo, pero en realidad es fácil. Consiste en dejar atrás esa mentalidad de usar y tirar para convivir con el planeta de una manera más consciente. Y hay algo que podemos hacer entre todos, que es colaborar, reciclar. Así que nuestros residuos se convierten en nuevos recursos una y otra vez, porque cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de g i r a r Así que ya sabes, reduce, reutiliza, recicla, e x t r t a En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 7 y 35 minutos de la mañana, 6 y 35 en Canarias. Repaso la prensa con Pedro, con Sastre, con Bayo. Ya están todos por aquí. Vamos a empezar por la prensa nacional. Pedro, con todo lo que se desató la semana pasada tras la moción de censura de Murcia y la posterior convocatoria electoral en Madrid. Hay mucha literatura sobre Ciudadanos hoy. Hay que decir que Ciudadanos últimamente solo viene ocupando las portadas de los medios cuando le va mal. Y le va tan mal últimamente que algunos motivos ha habido para que vuelva como hoy a las portadas. El Mundo Abre Edición contando que el PP está ultimando más fichaje. De ese partido y apunta hacia Begoña v i l l a c í s Juan Carlos Girauta, Marcos de Quinto y Marta Rivera de la Cruz. Son los cuatro nombres que da el mundo. El, pa el país perdona, apunta a dos nombres que entrarán hoy en la dirección de Ciudadanos, que son Begoña v i l l a c í s e Ignacio Aguado. El español, en esta especie de subasta b e r q u i n da más, añade dos nombres más: t o n i Cantó y Juan Marín, que según el español también van a entrar a la ejecutiva. Dice el mundo en su editorial que Ciudadanos debe demostrar hoy que era cierto eso de que venía a hacer una política distinta. Muchos de sus votantes no, debe, debe, no deberían v e r s e Decepcionados por los mismos usos, por excusas de mal pagador y por el apego a los sillones. El mundo es muy crítico con Arrimadas, dice que ha demostrado bisoñez, falta de altura política y de responsabilidad de Estado. A veces hace este pronóstico, Ciudadanos está a punto de partirse en dos con el núcleo duro en jaque. Asegura además que están en riesgo los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, porque dice a v e c e s algunos parlamentarios se están planteando ir por libre. En la razón cuenta que Albert Rivera está llamando a cargos de Ciudadanos para intentar forzar la salida de Inés Arrimadas. Reflexión. c A Llama Robles en el periódico que Opar desde un partido a quien fue secretario de organización de otra formación, como es el caso de Fran h e r b í a s es llevarse una agenda enorme y una gran caja de secretos del adversario. Si alguien sabe las fortalezas y debilidades de los dirigentes de una formación, recuerda, es quien ha ocupado o quien ocupa la secretaria de organización.、Eh, y Enrique Juliana apunta una de las claves en la vanguardia del fracaso de la moción de censura en Murcia. Dice: Arrimadas pecó de ingenuo al pensar que un partido tan debilitado como el suyo iba a aguantar las presiones de una estructura poderosa Y rocosa como la que el PP ha levantado en Murcia después de 25 años en el poder. Escribe una reflexión hoy al hilo del momento político en general, ¿eh? en el que estamos Daniel Inerarity en el país. Está muy bien, se titula Contra la superioridad moral. Destaco esta frase estas frases. Deberíamos desmoralizar la política, no en el sentido de que. Todo estuviera permitido, sino de modo que la crítica a las ideas políticas diferentes no implique su descalificación moral. El principal deber político consiste en resistir la facilidad con que confundimos nuestras preferencias ideológicas con una superioridad moral e interpretamos la discrepancia en términos de mala voluntad. Es decir, que aquel que no está conmigo, yo soy superior moralmente a él o que quiere, en fin, tiene mala fe. Si discrepa. Propongo, dice n e a r i t y un pacto para dejar de prestar atención a quienes están todo el día extendiendo certificados de virginidad ideológica, autenticidad en la representación del pueblo o integridad política y nos califican, por ejemplo, como poco identificados con la nación o no suficientemente progresistas. Sobre Madrid, hay encuesta en el diario La Razón. El PP ganaría las elecciones con 16 diputados más de los que tiene ahora. El PSOE subiría a uno pero sería el segundo partido más votado. Vox ganaría siete Y Ciudadanos, que se hundiría, tendría 18 diputados menos, pero podría Ser clave para decidir quién gobierna. En la razón también, entrevista a Rocío Monasterio, echa mano de esa ecuación lógica de si A es B y B es C. CSA. Bueno, pues el titular es este. Casado está pactando con Sánchez y Ayuso es del partido de Casado. Luego Díaz Ayuso también a su manera. p c t s c ó m p l i c e y pacta con, con Sánchez. Por cierto, yo t a e n t r e v i s t a en La Razón, en la ensaladilla en la que se ha convertido en las últimas horas la política, tiene reflejo en este titular de la entrevista Rita Maestre, que dice: Ciudadanos, ciudadanos, cabe en el proyecto de más Madrid para desalojar a Almeida. Así que todos、Dios. con todos en este jaleo. Vamos con pandemia. Sí, por intentar salir del embrollo. ¿no? Bueno,、eh, del Francia, bucle. del bucle este de la política. Francia podría volver a desplegar los trenes sanitarios para evacuar pacientes de COVID de París a otras regiones. Pero cuenta la Ideación que esta vez la operación ferroviaria podría ser mucho más compleja que hace un año. Las estaciones de tren hoy están abiertas y reciben pasajeros. Y hay cerca de 600 trenes de alta velocidad circulando por la red francesa a diario. Con lo que encontrar huecos en las vías para estos trenes sanitarios, que pueden transportar hasta 24 pacientes de golpe, no va a ser tarea fácil. Con casi toda Italia confinada por el coronavirus, Cerdeña se convierte, gracias a su bajo nivel de contagios, en la tierra de la libertad, una isla donde se vive con la belleza de antes, cuenta la República. Los restaurantes cierran a las once y media de la noche. Los teatros están a punto de abrir. También los gimnasios. Vamos, casi como en Madrid. Y el New York Times habla del papel crucial que los curas, los imanes, los rabinos y demás predicadores tienen actualmente en Estados Unidos. Son quienes están convenciendo a millones de feligreses de que deben vacunarse. Las vacunas forman parte del plan de Dios, dice un pastor evangelista en Florida que recurre a esa figura, a esa fábula del buen samaritano. Vacunándote tú, ayudas a los demás. Pandemia. Cuenta ABC que hay algunas aerolíneas a l e m a n a s Que han vendido ya todas las plazas para Baleares y Canarias, de aquí a después de Semana Santa. Por ejemplo, de Eurowings, Eurowings había anunciado 300 vuelos más. Bueno, pues ya las ha vendido todas las plazas de los 300 vuelos. Las reservas para Baleares, desde principios de marzo en Alemania, se han disparado un 80%. Eso es lo que se nos viene encima ahora en Semana Santa y antes de Semana Santa. La razón es chamano del pronóstico que hacen en un centro de análisis de la Universidad de Washington. Y según ese cálculo, la cuarta ola se va a vivir en abril. En España, dice que va a ser más suave. Y el pico, llegan incluso a fijar un día, dice el pico será el 9 de mayo. Y le, leemos este dato en la vanguardia: las llamadas al 061 en Cataluña por problemas emocionales relacionados con la pandemia en enero de este año se han disparado un 60% respecto al mismo mes, enero del año 2020. Alemania, no la que va de turismo, la Diz, que se queda. Exacto, dice el Financial Times que las elecciones regionales no son necesariamente un termómetro fiable de cómo van a ir las generales de dentro de seis meses, pero que la CDU haría bien en revisar los resultados que ha tenido. En el oeste del país, que ha sido siempre donde ha radicado su fuerza. La derrota es tan severa que Armin Laschen ya no parece el sucesor natural de Angela Merkel. Y cuenta Die Welt que, alternativa para Alemania, tiene razones también para preocuparse. Su caída en las regionales de Renania Palatinado y Baden-Württemberg, donde triunfó hace cuatro años, despierta la alerta en la formación de ultraderecha. En la primera de la vanguardia, el sociólogo y médico Nicolás Christakis dice: Después de la pandemia llegarán los locos años 20 del siglo XXI. Bueno, a ver, ya veremos. En Bankia presentamos el Humanismo Digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo Digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1000 euros. Más información en Bankia.es. ¿Y tú cuántos años tienes? 67.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 Defensa ha abierto el plazo para presentarse a los premios Virgen del Carmen. Hay varias categorías. En el caso de los jóvenes, se pueden apuntar alumnos de los dos últimos cursos de la ESO o de FP de grado medio. Los que hagan el mejor trabajo en grupo sobre la contribución de la Armada a la sociedad se llevarán 1.500 euros y el profesor que dirija ese trabajo, 500. En el caso de los alumnos de bachillerato, el premio es individual: 1.000 euros para el ganador y 500 para quien supervise la investigación. Si te interesa, tienes toda la información en la página del Ministerio de Defensa. Esperamos que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 Y por hoy. Ángeles Barceló. 7 y 43 minutos de la mañana, 6 y 43 en Canarias. Tenemos todo ya listo con la actualidad deportiva y está preparado ya el director del larguero, Manu Carreño. Buenos días. Hola Ángel, buenos días. Con ese d e r b i Sevilla-Betis anoche ganó el Sevilla y, bueno, de alguna manera recuperó la sonrisa después de lo que le había pasado en Copa y en Champions. Eso es, eliminaciones duras para los、sí. sevillistas que ayer al menos se llevaron la satisfacción de ganar el d e r b i que es más que tres puntos, como dicen siempre <ríe>、sí. en Sevilla, y que sirven para que el cachondeo se mantenga durante la semana. y son Sobre todo, muy importante para afianzarse en la cuarta plaza que da opción a, a jugar la Champions, ganar el 1-0, Golden City. Aunque el Betis lo intentó hasta el final, tuvo una f e q u i r en el descuento que salió rozando el palo y pudo haber supuesto el empate, pero al final un d e r b i bastante descafeinado, no solo porque no haya público, evidentemente, que eso le quita mucha gracia en、sí. Sevilla, pero tampoco fue un gran partido que se recordara precisamente ese 1-0 de ayer. ¿no? De hecho, el resultado fue ajustadito, ajustadito.、Eh, hoy、sí. juega el Barça, e n lunes.、Eh, sí. Se puede poner a cuatro puntos del Atlético, pero es que además, Messi. Que alcanza Chavi como el jugador con más partidos、eh, de azulgrana y la porta、uh -huh. presenta Val y responsable económico. O sea, vaya día tienen hoy en el Barça. Qué de cosas en el、Por、Barça、favor. y además hoy en la lista que da Luis Enrique, seleccionador, seguramente entre Pedri, pero lo sabremos a lo largo de la mañana.、Uh -huh. Pues sí, juega hoy el Barça con el Huesca, con el Colista. Si gana el equipo de Cuman, se pone a cuatro del Atlético de Madrid a falta de. 11 jornadas, quedan entre otros un Barça Atlético de Madrid y un clásico también, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y lo de la porta, primeras curvas y de manera importante en el presidente, bueno,、sí. si consigue la bal, que supuestamente lo tiene que conseguir hoy, de 125 millones. Porque si no lo consigue antes del miércoles, tendrían que repetirse elecciones. Toda punta que lo va a conseguir, pero se le marcha Jaume Giró, que era su mano derecha en, este, en, esta, en esta campaña y en este proyecto. No solamente la parte importante del área económica, pero al parecer, en el reparto de funciones y de puestos, ayer mismo por la mañana, Jaume Giró entiende que no era suficiente ser solo vicepresidente económico, sino que entendía que él debería tener algunas funciones más. La porta le dijo que no y. Y se fue. Se ha ido antes de empezar. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Vaya manera de empezar. Exactamente. Y sobre lo de Messi que decías, hoy 767 partidos con la camiseta b l a u g u r a n a empatando efectivamente a Xavi Hernández. En el siguiente, que será el domingo que viene contra la Real, Messi será el jugador que más veces en la historia se ponga la camiseta del Barça. Hoy empata a Xavi. ¿Y lo que le queda, Manu? ¿Y lo que le queda? Y lo que le queda. Bueno, esperemos, esperemos que sí. Son las ganas, por eso hablo.、Eh, Manu, ¿qué le pasó a Di María? Estaba jugando un partido con el PSG y tuvo que abandonar、eh, sí. el campo. Así de una manera abrupta, porque estaban robando en su casa. Sí, ha sido un poco surrealista la imagen. Estaba jugando el partido con el p s g Leonardo se ve que está el director deportivo del Paris Saint Germain en pleno partido. Habla por teléfono para llamar a su entrenadora Pochettino, que está en la banda. Pochettino rápidamente quita a Di María del campo. Di María no entiende qué está pasando. Y con lágrimas en los ojos se va abandonando el túnel de vestuarios porque Pochettino le dice no solo que están robando, sino que parece que habían retenido a su familia. ¿Oh? E、incluso algún medio habló de secuestro. Afortunadamente no fue así y se quedó solo, entre comillas, en un robo. Pues vaya susto. Manu, Te digo, hasta luego. Hasta luego, á n g e l s c h a o Una afición en la que caben todas las aficiones. La del Larguero. Esta noche a las once y media con Manu Carreño.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 Número uno en ventas. Despierto, meducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo, despierto, meducho, trabajo, como, trabajo, duermo, despierto, meducho. ¿El、desayuno. día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días、D、de Citroën. Descubre la gama sub con hasta seis mil euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Financiando con Pesia Financial Services, condiciones en Citroën.es. Cariño, ¿ha llamado tu hermano? ¿Que le han pasado de l e r t e a leer r sin avisar? ¿Qué dices? ¿En qué va a hacer? Es de legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo? No, todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de cadena ser, y solo si contratas en el 900-100-663, ahórrate un mes el primer año. Soy Gabriel de Carglas. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas b o s c h Y te lo instalamos gratis. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es. En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángels, y buenos días a todos los amigos oyentes. Como saben, el Partido Popular se ve que está mandando. w h a t s a p p a miembros de Ciudadanos para decirles que, que se vayan con ellos. Yo creo que en vez de por WhatsApp, tendrían que hacerlo ya por Tinder, la aplicación esa del de, de IGAR, el Tinder. Que el PP se abra una cuenta de Tinder y Ciudadanos otra. Entonces, si desde el PP les gusta uno de Ciudadanos, toca la fotico, la arrastra la foto hacia la derecha y si el de Ciudadanos. También arrastra la foto hacia la derecha, es que se gustan los dos, y nada, pues quedan allí en Génova, y el de Ciudadanos ya se hace del, del PP, o eso, o que vayan al programa del Carlos Sobera, First Dates, que se sienten a l l í en la mesa, que cenen juntos, que se conozcan y que decidan allí, lo que sea, pero mensajito de WhatsApp, con eso no, no, no vais a ir muy lejos, Partido Popular. ¿eh? Marco Antonio Aguirre. Cabinacer. 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy, Madrid. Laura Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días. Despertamos con temperaturas frías este lunes en Madrid, aunque esta tarde los termómetros van a rozar los 20 grados con sol y cielos despejados. El 4 de mayo habrá elecciones anticipadas en Madrid. Los jueces hacen prevalecer la decisión de la presidenta Ayuso sobre las mociones de censura propuestas por PESO y Más Madrid. Y los candidatos de ambos partidos, Ángel Gabilondo y Mónica García, apuestan ya por emprender la carrera electoral. Estoy dispuesto, estamos dispuestos a hacernos cargo.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 Y cerebro para que el 4 de mayo podamos despedir a la peor presidenta en el peor momento. La decisión de la justicia ya está tomada, aunque todavía el fallo no es firme. Cabe recurso ante el Supremo, movimiento que decidirá este lunes la mesa de la Asamblea, aunque la mayoría de grupos da por hecho que no seguirán el camino de los tribunales. Javier Casal, buenos días. Sí, buenos días. Fuentes de la Formación Naranja descartan la presentación de este recurso de casación ante el Supremo y tampoco el PSOE, que decidirá su postura definitiva en una reunión previa del grupo parlamentario, está por la labor ahora mismo. De embarcarse en una cadena de recursos en paralelo a la campaña electoral. Ayer el PSOE acataba la decisión. De hecho, los socialistas han dado este fin de semana el pistoletazo a esa pre-campaña, ya con Ángel Gabilondo como candidato y con el objetivo de movilizar y no fragmentar más a la izquierda. Así que desde este lunes todas las formaciones trabajan ya en clave electoral, pero con dos incógnitas todavía por despejar. En Podemos trabajan ahora mismo en un plan B por si el Supremo decide confirmar la condena a Isa Serra por los altercados durante un desahucio en el año 2014. Y en Ciudadanos, donde en pleno tornado será el partido quien decida sobre el futuro de Ignacio Aguado, si será él o no quien encabece la candidatura en el momento más delicado para esta formación. Ciudadanos va a decidir el futuro de Aguado en unas primarias express que ya ha decidido la ejecutiva naranja. Oscar García, buenos días. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Finalmente, sí, la dirección de Ciudadanos ha decidido organizar unas primarias express para elegir al candidato naranja a la comunidad de Madrid. Primarias que se van a votar de forma telemática, según confirman fuentes de Ciudadanos. A la cadena ser. Es cierto que los estatutos permitirían a la dirección poder elegir a dedo al candidato, pero la dirección ha decidido no hacerlo de esta manera para que el cabeza de lista sea el que más y mejor esté respaldado por la militancia, según fuentes de la Cúpula Naranja. Hay que recordar que hace unos días, en varias entrevistas, le preguntaron a Inés Arrimadas si Ignacio Aguado era el mejor y Arrimadas evitó contestar esa pregunta. Así que no es descartable que la dirección vaya a padrinar a otra persona para sustituir a Aguado como candidato. Otros militantes. Como Juan Carlos Bermejo, ya han dicho que le darán la batalla. El PP, por su parte, reúne hoy a la ejecutiva regional del partido para analizar el escenario que se plantea a partir de ahora. Los populares están convencidos de que conseguirán mayoría absoluta el próximo 4 de mayo. Más noticias en titulares con Joel Jimeno. Madrid tiene esta semana solo una zona básica de salud con restricciones. Es Morata de Tajuña. Por cierto, que Madrid cerrará en el puente de San José y en Semana Santa acata la medida del ministerio, aunque la recurrirá ante los tribunales. Un alto cargo del gobierno de Almeida cargó gastos irregulares en su tarjeta de decana del Colegio de Ingenieros. Hasta 11.000 euros gastó Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad. El ayuntamiento insiste en que este asunto no es de su competencia. Y el pleno de Mosto les quiere reprobar este lunes a varios concejales del PP por no guardar la cuarentena tras estar en contacto Con un positivo. Se votará en un pleno extraordinario por considerar imprudente la conducta del partido que asegura que sus miembros han cumplido con los protocolos. ¿Qué tal el tráfico、Deje、de G.T. Alfonso Martínez? Buenos días. Buenos días, Laura. En este momento pendientes es de un accidente en la 6 a la altura del de plantillo que está generando hasta 6 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, A4 Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Naval Carnero y Alcorcón, en la M40 dificultades entre Vallecas y Coslada en dirección A2, Villaverde, sentido A4. Y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia las 6 y en la M50. Tengan especial cuidado en el entorno de Getafe, dirección a la autovía de Andalucía, en m a j a d a h o n d a y Alcorcón, en sentido a 5, y en Villa v e c i s a o d ó n y Boadilla del Monte, en dirección a la autovía de A Coruña. Y vistazo al tráfico en la capital, pantalla. Saura Cazarola. Hola, ¿qué tal, Laura? Ha ido en aumento en los últimos minutos las entradas por Avenida de América y prolongación de o d o n e l con Doctor e s q u e r d o dirección centro. Precisamente en el centro también ha ido en aumento en el eje Prado Recoletos, dirección norte.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 Clic k Cars. Clic k Cars. En Clicars k encontrarás tu coche de segunda mano al mejor precio. Aprovecha los Clicars k c Days con hasta un 35% de descuento. Más de 1,600 vehículos te esperan en Avenida Laboral o en clickars.com. c Solo hasta el 23 de marzo. Clicars. Si haces clic, tienes car. Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Pelló este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Pelló.es. Pelló Service. ¿Peso? Red de Servicios Oficiales Pelló de la Comunidad de Madrid. Son las 7:56. Seguimos.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 Con la fecha de elecciones ya fijada en el calendario por la justicia, los familiares de los mayores de residencias tienen una única petición para los grupos políticos de Madrid. Que pase lo que pase, gane quien gane el 4 de mayo, mantengan la comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias en la primera hora de la pandemia. Temen que, con los posibles cambios, lo investigado hasta ahora se quede en nada. Elena Jiménez. Están preocupados por que se pueda dar un cerrojazo a la comisión si hay elecciones finalmente y cambia el equilibrio de fuerzas políticas. Y por eso quieren que los partidos se comprometan a continuar con ella. Lamentan que lo he escuchado hasta ahora en las ocho sesiones que se han celebrado en la Asamblea quede en nada. Miguel Vázquez es presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias. Precisamente ahora, que estaba quedando en, en, en evidencia. Eh, que se hizo todo lo posible por, por no derivar a los residentes a los hospitales. También temen que quede en nada lo acordado entre patronales, sindicatos y Consejería de Políticas Sociales sobre Residencias. La realización de un principio de acuerdo para el nuevo acuerdo marco que debe, que debe regir en los próximos dos años, nos tememos que todo esto va encaminado en una, una especie de, de, de vuelta atrás que arrasaría con todos esos pequeños avances. En la comisión faltan aún por ser citados el ex consejero de Políticas Sociales, Alberto r e l e r o el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero o la propia Isabel Díaz Ayuso. Y Hay mucha preocupación en el Ministerio de Cultura por la repercusión que pueda tener para la candidatura del Eje Prado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO el desmantelamiento del espacio Mediará Prado, que el Ayuntamiento traslada a Matadero. El ministro se ha dirigido por carta a la presidenta Ayuso y al alcalde Almeida para pedirles que recapaciten para no dañar esa candidatura. Antonio Lafuente es arquitecto y experto del CSIC, que ha estado en el Consejo Científico que preparó la candidatura de la UNESCO. Es una organización, una institución única, que yo sepa, en Madrid no hay otra donde, además de la interdisciplinariedad, también está abierto al conjunto de la ciudadanía. l l e v a m o s así a las 8 de la mañana con 4 grados en el centro de Madrid, aunque las temperaturas van a subir rozando casi los 20 grados a mediodía.